プリンシペーサー、ストレスプレ

Hasta Murcia, porque ahí está nuestro amigo Miguel. Hola, Miguel. Hola, buenas tardes, Ricky. ¿Qué tal? ¿Qué tal se presenta el fin de semana, Miguel? Pues、ah. en casa y el domingo con unos amigos en una barbacoa. Ah.、Eh, ah. muy buen plan. Oye, Miguel, ¿qué nos querías contar? Está, ahí es algo relacionado con Michael Jackson, ¿verdad? Cuéntanos, Miguel. Sí,、eh, resulta que para la comunión de mi hijo, en el libro de firmas nos caracterizamos de, del vídeo de MU CRIMINAL.

Y nada, estuvo muy, muy chulo. Y fue una. Solo me falta bailar bien la coreografía. Porque、eh, para los que tenemos l o s que han peleado、eh, es muy complicado bailar、pues, este, este tema. En fin, que os metisteis en la iglesia para el bautizo vestidos de Michael Jackson, del vídeo de Moon Criminal. Mira, tenemos la reacción del, cu cura, del cura cuando vio entrar. Mira. <risa> <risa> ¡Miguel! ¡Miguel!

Que ahí tienes a Smooth Criminal de Michael Jackson. ¿Y a quién se la dedicas? ¿A tu familia? Sí, a mi familia, a todos mis amigos, a vosotros, por supuesto. A todos los oyentes de Pliquí y a toda la gente de la coma. Que, que sepas que el resto de España estamos con ellos. Muy bien, Miguel. Un abrazo muy grande y buen fin de semana. Ahí está Michael Jackson con Smooth Criminal.

Let me hold you for the last time.

i s l o v e

t o w o e y n t h r o o e y e por cierto, si te gusta la música de baile y divertirte, esta noche a partir de las 10, las 9 en Canarias tienes una cita con el querido Tony Pérez y su espectacular show que se llama Music Box. Ricky García en Kiss. Bueno, y nosotros tenemos el teléfono abierto. Tengo el teléfono para cogértelo ahora mismo y que salgas por antena y nos dediques una canción a quien tú quieras, ¿vale?

Tenemos hoy con los amigos de Smartbox un pack que se llama Escapada en Familia. Que por cierto nos comentaba Miguel, que hace un momentito estaba en la antena, que nos pedía Michael Jackson, que se llevó él un pack y que se lo pasó genial. Nos daba las gracias, digo Miguel, haberlo contado por a n t e n a q u e r i d o Pues tenemos uno de esos packs para enviarte. Te recuerdo el teléfono: 606-712-658. Llámame porque este micrófono es tuyo hoy.

Para que pongas la canción que quieras, te esperamos. Es el show de la tarde en la radio de moda. Esto es Kiss FM. Esto es Play Kiss con Ricky García. ¿Cómo fue que se va a quedar?

Last night I dreamt of San Pedro

Lo mejor de los 80 y los 90 hasta hoy.

Chickie s o i s a g e Imi Vala m a c h e Atobe.

Sash con canciones como La Primavera, El Ecuador o este、pues、Mysterious Times. Con su diva favorita Tina Cousins. Sash, Tina Cousins. Mysterious Times. Dedication Day. Bueno, nos vamos ahora mismo hasta Córdoba. Ahí está nuestro amigo José Antonio. Hola, José Antonio, ¿cómo estás?

Hola, Nicky, ¿qué pasa? Caray, qué energía, José Antonio. Oye, ¿qué, <risa> ¿qué tal? ¿Qué tal se está por ahí? Oye, Pues ahora mismo aquí hace mucha calor, ¿sabes? Lo único que hace falta es ponernos bañados. Así que ya sabes, vente para acá. <risa> Oye, pues encantadísimo, que tenemos el fin de semana. No me lo digas dos veces que me apunto r á p i d o t a Y v a m o s la mezquita de p a s o Venga, José Antonio, va, venga. ¿Qué nos querías contar, va?

Pues nada, que yo quisiera d e d i c a r l a a mi mujer, que dice que nunca le digo nada, <risa> la canción que más le gusta de, de este mundo, que es la de Cindy Lupia, las chicas quieren divertirse.、Girls. Que cada vez que la escucha se me pone como loca. En, ¿En serio? ¿Sí?

En serio, ya e s tú, si Cindy Lupia la hubiera conocido, seguro que con la c o n t r a t a para el videoclip. Mira, tenemos aquí una reacción de tu señora cada vez que le ponemos esta canción, mira. Pues más o menos igual, ¿sabes? Oye, muchísimas gracias, José Antonio, que tengas un feliz fin、y、de semana. Y también quería d e c i r u n a c o s a la audiencia. Sí, sí. venga, va.、Adelante. Que mi hija ha sido la ganadora del viaje.

Las mañanas aquí. ¿Ah, sí?、Eh, viaje a Praga. ¿Esta mañana se ha llevado el viaje a Praga, tu hija?、Eh, exactamente. Ay, Yo estoy、grano. ahí trabajando en Sevilla, en la.

Desde Salvador de la Macarena y le estaba a restando r hasta la Macarena. p a r a que le tocara. <risa> oye, pues enhorabuena, José Antonio. No sé si sabrás que esta próxima semana vamos a regalar nosotros en Play Kids el mismo viaje、sí. a Praga, ¿lo sabes, no? Sí, yo ya me han e m dado un auditor. ¿no? Si me toca para ir también con mis muebles para allá. Oye, <risa> ¿Sí? Ya hemos t o s a d o el tirón. Sería fantástico, ¿eh, José Antonio? Hombre, además que sí, q r e e n Muchas gracias, s ¿eh? Oye, que encantado de saludarte y un abrazo muy grande. Muchas gracias. Venga, hasta, hasta luego. ¡Hasta luego!

And I wonder. If

7 minutos para alcanzar las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Estás en directo en Play Kids. Hoy es nuestro Dedication Day. ¿eh? Si quieres dedicar una canción, aquí tienes el m i c r ó f o n o que es for you para pedir la canción que quieras. 606-712-658. Llámame. Hoy es tu día. q u bueno! é Y ahora prepárate porque llega otro bombazo.

c ンダースコンダッシュイン a ードゥー

En Canarias. Y después, play. More Play Kids en t u radio de moda, Kiss FM.